Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, verso primero. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había oído a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, Volved a mí de aquí a tres días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, Tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, Dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo? Alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminuye nuestra carga así le dirás mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre así que si mi padre os cargó de yugo pesado yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones vino pues jeroboam Con todo el pueblo a Roboán al tercer día, según el rey les había mandado diciendo: Volved a mí de aquí a tres días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboán el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subió en su carro y huyó a j e r u s a l é n Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.